¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Bueno, bueno un día bueno, laborable. Sí. Ah, bueno, bien. Eh, Rubén, eh, nada, que, queríamos hablar con vos nada para contarnos eh, la realidad del sector, pero también nos interesa charlar por el tema de la tarifa de gas y energía eh, para la industria, eh, y bueno, también implica el comercio. ¿Ustedes ya están pagando la tarifa plena? Mirá, la, la tarifa plena todavía no va a llegar en el recibo de este mes, Eh, eh, va a llegar eh, bien digo, si sí, en, en el que se vence el que va a llegar todavía, si bien desde la Unión Industrial se está pidiendo recibos comparativos de, de meses anterior en realidad eh, se tomó un año a la fecha a ver cómo fue incrementando eh, la, la tarifa de nosotros y, y bueno, ya, ya desde UNIRPA Se le ha pedido, ya se tuvo una reunión con el Ministerio y, y se pidió también a ver en, en el, con la gente de APA a ver cómo cómo nos vamos a, a manejar, porque sé que va a repercutar en el sector, seguro, como, como mm. lo está haciendo. Pero pero bueno, hoy, hoy por ahorita ya no te puedo hablar en firme de los representantes que se, se van a obtener o o nada porque todavía no se ha dicho esa no se ha dicho esa reunión para hablar sobre el tema, ¿no? Lo claro. que sí estamos eh, buscando de todos los socios no van a llegar sus recibos y evaluamos y, y bueno, evaluarlo también por ahí con con la inflación y un poco el ajuste como cómo como se hizo. Eh, claro, eh, supuestamente a partir de este mes, de septiembre, todo el consumo, eh, ya eh, la industria del comercio ha quedado afuera eh, de la posible de los, de los subsidios, en realidad. Eh, esa es la información que ha trascendido. Eh, claro, el, el, la tarifa de energía llegaría en octubre recién, eh, la factura nueva. Mm. Nosotros hoy todavía lo que se ha pagado anteriormente no, no ha tenido el incremento de, de, de... Por ahí que ya sí veo... Lo, Eh creo que la parte urbana por lo por lo que he escuchado, no lo he visto, ya, ya ha tenido un incremento este mes. Pero no no hay no te he decir porque nosotros de la parte industrial eh, es, como te decía, en la que vence el próximo vencimiento. Bien, eh Rubén, ¿y, y qué qué le han dicho a las autoridades? Digo, ¿viste que te, se reunieron con el ministerio y sí, con, Ape. Hablamos, no, con APE? Sí, nosotros hablamos, nosotros uno que no estoy no hablamos, no hablamos no teníamos para juntarnos, queríamos tener algo claro y preciso y ir ah. a a hablar plantear algo concreto, eh, lo único, sí, con, con una reunión que se tuvo con, con la ministra, se le comentó cómo nos podía afectar al sector, y, y bueno, nada, fue, fue un, un inicio eh, de un poco de, de, de, de evaluarlo eh, en, en seguida, apenas tengamos una un resultado de, de, de la facturación y, y evaluarlo, o sea que todavía no tenemos nada en, en concreto, solo se fue fue una charla de otra reunión y, y uh -huh. fue un comentario que que nos preocupa o que los nos socio no, nos no no en una de las reuniones fue que serían ese eh, posible o, o problema a futuro ¿sí? claro eh, ustedes pretenderían que si se dispara mucho la tarifa aparezca algún subsidio alguna ayuda algo claro por ahí de, de, del ministerio del gobierno o, o que sea algo más paulatino, por ahí a ver si eh hay algún subsidio hacia hacia la industria, ¿no? Sí. Eh, así que ya te digo, si hasta ahora es muy muy muy reciente, todavía no hemos tenido la evaluación del, del tema con ello. Claro, bien. Eh, Rubén, ¿y cómo están eh, trabajando los industriales pampeanos así en general? Eh, Mira, ¿En qué los momento estamos? El pampeano en realidad te puedo decir que bien. En la verdad eh, estamos todos están en, en, en producción y, y con un compromiso de trabajo bueno a futuro, se está trabajando bien, por ahí nos hace no sé, un poco la, la incertidumbre a futuro por ahí de los valores que se nos estapan, o más que nada de, del recupero de la materia prima o, o si está dolarizada y uno tiene que... Eh, cuando luego sale a la calle y, y esa devolución hay que ver en qué plazo se da entonces por ahí eso es eh, un poco eh, no sé llamarlo incertidumbre sino lo que nos preocupa pero sí, eh, hoy por hoy eh, la industria de la pampa está trabajando y bien y ha crecido eh, paulatinamente y con mucho cuidado eh, yo veo que Que se busca mano de obra más que nada calificada, se están haciendo capacitaciones, cursos. Todo eso lleva de la mano que hay un un, un va con un crecimiento en la industrial, ¿no? Mm. Y, y bueno, y después por otro lado, decir que nuestro producto de la Pampa se está ofreciendo en distintos lugares, tanto sea dentro del país, fuera del país, misiones comerciales en otros lugares que Con, con, con la ayuda, del apoyo de, de ICOME, el Ministerio, el Gobierno, Banco de la Pampa. O sea, yo creo que la mirada está en, en llevar adelante la, la, la, la industria y, y bueno, eh, yo creo que si todos colaboramos como como se lo está haciendo, yo creo que es factible, ¿no? Había un dato alentador ahí de aumento de exportaciones de la industria pampeana. Sí, sí, sí. Sí, en ese tema también, la, la, la exportación, todo decir como decir, nuestro producto es viable, es bueno, mm. se, se exporta, y con, cuando hablamos de una exportación, ahí sí hay que trabajar, eh, tanto sea en, en mejorar por ahí parte logística, nosotros tenemos cuestiones de logística un poco más costosa que otro, mm. eh, y después también eh, que se está haciendo en puertas adentro todo lo que es maquinaria, O, o por ahí uno cuando ha tenido la, la suerte de ir a, a otros países o ver otras industrias, y yo siempre digo, nos comparamos, nos sirve para ir mejorando, y, y la mejora te llamo cuando que se ve en la parte competitiva del producto, ¿no? Entonces, yo creo que todo sirve, y, y el Ministerio lo sabe, lo, lo, lo ha entendido, y se, se están haciendo, y se armaron misiones comerciales, ronda de negocios, con otros países, así que yo creo que, que eso es lo positivo y, y como dijiste, eh, está creciendo la parte de exportación, eh, no solo en números sino también en cantidad de industrias que, que quieran exportar su producto. claro eh, Rubén, y con el tema de dólares para importar, eh, ¿han tenido problemas el industrial pampeano en acceder a dólares para traer algo de afuera? ¿O no? eso sí, no eh, en, en realidad... Te soy sincero, por ahí sé que las empresas en traer eh, una, una, una máquina para bien de uso eh, de su empresa eh, no habría del todo inconveniente si tarda por ahí los tiempos de los permisos de, de importación porque la importación se hace con el con el dólar de 140 sí. eh, tienen que evaluar bien para qué cree esa máquina o pedir la autorización, el permiso y tratando por ahí Sí cuesta que es entendible que en una materia prima si no tiene que traer una materia prima que, que se hace en argentina o algo que es más difícil o, o casi yo te diría que no te lo autorizan pero mm. no por ahí no te lo sé decir en una materia prima con sea, lo que es maquinaria te autorizan eh, no no es que eh, tenés que por lo general si tenías si vos estabas exportando y tenías una balanza comercial que estaba positivo en, eh, en, en lo que en, en, en los importes que habías exportado te dejan importar ah. eh, ya te digo todo lo que sea bien de uso para esa empresa no claro eh, pero sí eh, por ahí es, es, ese tema más que nada acá industrial habría que ver qué, qué producto importa habría que ver esta que tienen eh, materia prima, como te decía, para, para terminaciones de su, de su producto, yo creo que por ahí eh, el inconveniente mayor que tienen, primero por los tiempos eh, que les lleva a una importación y por ahí cuando tienen que evaluar un presupuesto a futuro y si es de un producto que tiene material importado que que tenés que basado en el dólar en medio difícil, medio incierto en sacar un valor, ¿no? Claro. Pero, sí, la parte de importación, como le dijiste, está un poquito más compleja, uh -huh. eh, así que bueno. Sí, sí, eh, que eh, es el acceso a dólares baratos también. Es el acceso a dólares barato también eh, que los cuida el gobierno. Eh, exactamente. Sí, sí, sí, en porque, este contexto. Uh -huh. Sí, exactamente, y si uh -huh. no tenés que, que, bueno, que ahí está, que lo, lo, en el producto pero si a un dólar de, de 30, no del mismo que de 15, entonces sí. empieza a incidir en, en, en los valores y, y por ahí no sabes cuál es cuál o si lo compran al de 140 y se vuelca a la calle al de 30, al de 300, sí. entonces sí. por ahí un poco la incertidumbre. Pero en realidad uno cuando le autorizan una importación eh, lo pagas con el dólar oficial. Sí, sí. Eh, sí. algo que en momento si te dejan si algo que te tengas que bancar con un banco del exterior y tenés que pagarlo con un título público, que quizás lo pagas un contado con liquide, quizás te vas a, al dólar prácticamente al blue, ¿no? Pero Bien. pero bueno, lo que ya te digo, nosotros, para industrias que se han importado y no han autorizado, lo pagas con el dólar del Banco Nación. Bien. Bien, Rubén, eh, queríamos tener un panorama eh, de la industria y sobre todo, bueno, eh, esta inquietud eh, por el tema de las tarifas de gas y energía eléctrica. Sí, ni eh, bien tengamos unos resultados, estaría bueno, que no, yo por ahí sí, vos. Sí, sí, vos, más vale. Y, y lo charlamos y por lo menos nuestros socios industriales, los socios, se, se tengan, eh, o, o, o es o, o por lo menos pueden escuchar la, lo que uno evalúa y, y lo que plantea. ¿no? Bien, Rubén. Así que sería bueno. Eh, te agradecemos como siempre los minutos de esto. No, al contrario, eh. agradecido a ustedes que siempre están y un saludo grande a los matrimonios de la Pampa. Bien, eh, gracias. Llenamos. Que y... tenga buen día. Eh. Igualmente.